El trigo entre todas las flores Ha escogido a la mapola, Y yo escojo a mis dolores Dolores Lolita Lola Y yo Y yo escojo a mi dolores Que es la, la flor más perfumada Dolor, Dolores Lolita Lola Poropopón po, Poropoporopón Pero pero Poropoporopón Pero pero, pero Poropoporopón poro, A los de mi cara le voy a poner un candado, por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Por no, por no ver las cosas raras de ese, de ese niñato chalao que está, que está apunta y no dispara. por poro, po po, poro, po, poro po, pero, pero, poro, po, poro po, pero, pero, poro, po, poro, po, poro po. mano quien no me venga con leyes, que fallo pa yo, yo soy gitano que llevo sangre de reyes que panm que fallo pa yo, yo soy gitano que lle, que llevo sangre de reyyequela en que la palma de la mano poro po poropo porpó po, poro, pero pero poro po, por o pero pero poropo por popo po. ratum baba el agua ratum tu por popo pero popo popo por popo